ecos del pasado y hoy comentamos varios casos entre otros el de esta chica la chica eléctrica una persona que influía sobre otras, sobre las cosas se investigó científicamente y parecía un caso de telequinesis hoy hablamos de este asunto ecos del pasado Y lo vamos a hacer con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. La chica eléctrica, la chica eléctrica o chica polteria, se le llamaban así, ¿no? Bueno, yo siempre cuando hablamos de telequinesis no puedo evitar eh, acordarme de una película mítica, y de un libro mítico que es Carrie, de Stephen King, ¿no?, Que quizás es la película donde el tema de la telequinesis pues es más terrorífico, porque además acaba para quien la haya visto acaba francamente mal. Pero en este caso, bueno, es uno de los primeros casos en los que se tiene constancia con el tema de la telequinesis. Para aquellos que desconozcan el término, telequinesis quiere decir mover a distancia, es un término que viene del griego, y, y bueno, es gente con la capacidad mayor o menor de mover objetos y de provocar efectos físicos a una cierta distancia de ellos sin tocarlos físicamente. Y como decías, a Angelique Cotting eh, fue un caso realmente único, exactamente eh, ocurrió en 1846, o sea que ha llovido bastante. Sí. Y como bien decías, llamaba la chica eléctrica o la chica poltergeist. Y fue investigada científicamente y seguramente ese término eh, tenía mucho que ver con el hecho de que la telequinesis se asocia a un poder de la mente, a un poder eh, que para algunos puede tener que ver con la electricidad eh, que hay en nuestro cuerpo. Y seguramente le llamaban así por eso, ¿no? Pensemos además que esta mujer... Eh, bueno, el, el problema surgió cuando tenía 14 años y, y empezó además de una forma surrealista. Estaba ella con otras chicas que se dedicaban a tejer eh, guantes para la comunidad. El caso es que eh, de repente, un buen día, las ruecas parecían funcionar solas cuando ella estaba. Se ponían en marcha, se movían solas. Las, las demás chicas evidentemente pues, se asustaron muchísimo y, y no fue hasta el cabo de un tiempo que eh, los padres de esta mujer se dieron cuenta que su hija tenía un verdadero problema, que su hija le pasaban cosas que no controlaba. Y claro, ¿qué, qué, ¿qué podía pasar en 1846? Pues, pues que había que consultar al cura, ¿no? Claro, efectivamente, rápidamente se fueron al cura pensando que aquello era que su hija estaba embrujada, endemoniada o poseída, cuanto menos, vamos. Y, y bueno, no solamente no fue ese el caso, sino que cada vez más el tema... ...de hecho la chica fue incluso estudiada a nivel, a nivel científico... ...porque llegó un momento que no podía ni tan siquiera... ...sentarse o dormir en una cama... ...cuando ella intentaba sentarse en una, en una silla... ...la silla la expulsaba fuera ...cuando intentaba dormir en una cama... ...la cama se empezaba a mover como la película El Exorcista... ...y la chica acababa durmiendo casi en el suelo... ...en una piedra con corcho para no hacerse daño... ...pero no podía dormir en ningún objeto físico... ...o sea, era tremendo realmente... Y, y bueno, fue llevada, de hecho, a París para investigar, sometida a un estudio médico, examinada por el doctor Tanchu, que fue testigo de los poderes y que realmente certificó que lo que le ocurría a esta niña no era explicable, que no había una cosa científica que él pudiera entender y que realmente lo que ocurría era cierto, que no eran imaginaciones. Y uno de los hombres de ciencia más importantes y conocidos de la época que tuvo un hombre muy importante en el comienzo de la investigación parapsicológica estuvo detrás de este caso y también investigó a esta niña, Frances Aragón. Efectivamente, Frances Aragón, el físico, Eh, en 1900, en 1846 cuando ocurrió este caso, él la estuvo investigando a fondo y, y señaló por ejemplo cosas curiosas, que es que el lado izquierdo de su cuerpo y la mano izquierda y la pelvis incluso izquierda, cuando ocurría un fenómeno de eso, se calentaba más que la parte derecha del cuerpo, por ejemplo, otra cosa curiosa de esta criatura, es que sobre todo el, el fenómeno se daba sobre todo durante la noche, de 7 a 9 de la noche Argo también eh, llegó a la teoría de que la niña tendía por ejemplo a lanzar objetos hacia el norte, como si La niña tuviera una especie de, de, bueno, de, de orientación propia y además es cierto que esta niña cuando se le decía dónde estaba el norte de forma natural sabía orientar, sabía dónde estaba el norte, sabía posicionarse perfectamente hacia el norte, como si tuviera una brújula interna. El caso es que, bueno, eh, eran tantas las cosas de... que afectaban a Angélica que la gente había llegado a temer por su salud, pero a diferencia de otros casos, su salud fue excelente. Nunca sufrió nada por efecto de la telequinesis, cosa que, como veremos después, en otros casos no ha sido así. Eh, yo creo que el drama de esta niña vino cuando los padres intentaron sacar provecho económico de sus dones o capacidades, llamémoslo como queramos, porque el 10 de abril de 1846 esta niña pierde los poderes precisamente porque los padres la empiezan a exponer en una especie de circoambulante a cambio de dinero para que la gente pueda ver al fenómeno de su hija y como en muchos otros casos, es una cosa más sorprendente en el tema de las paraciencias cuando esos dones son utilizados para el provecho propio y de forma además mercantilista, muchas veces desaparecen y es lo que le ocurrió a esta chica el 10 de abril de 1846 el don desapareció para siempre jamás. Pobre. Y Esta chica con este final, esta historia, eh, protagonizó unos hechos eh, fantásticos, eh, fueron investigados eh, científicamente, eh, aportó mucho al conocimiento de estas eh, ciencias, eh, sin embargo, ella lo sufrió, lo sufrió muchísimo. Es eh, la dualidad que existe, que eh, alguien es eh, muy importante lo que está viviendo y lo que se puede estudiar y deducir de lo que protagoniza, pero sin embargo... Lo que protagoniza en primera persona para ella no fue tan bonito. ¿eh? Bueno, son, eh, yo siempre digo que cuando alguien tiene este tipo de dones, me da igual si hablamos de la telequinesis o de cualquiera de los otros que existen, eh, ya partes de la base de que eres cuestionado eso ya para empezar no eh, luego que eres comparado con otros que probablemente pues eh, evidentemente no, no tienen ningún don sino que lo que hacen es estafar a la gente y cuando por y cuando por fin en muchos de estos casos se dan cuenta de que no es una burla de que no es una estafa que realmente la persona tiene un don o algo extraño la utilizan como animal casi de feria con lo cual pues imagínate el horror y sobre todo en esa época hay otro caso de la misma época muy curioso que es la joven llamada mademoiselle Émeric, que era hermana de un profesor de, de teología de Estrasburgo y esta chica también tenía ese poder eléctrico eh, pero en este caso fíjate que es que eh, bueno tuvo un gran susto esta chica eh, cayó como una especie de estado profundo de trance y su cuerpo estaba tan cargado de electricidad que llegó a ser casi como una pila eléctrica daba descargas a aquellos que se le acercaban no se la podía tocar y Y e incluso ella fue capaz, por ejemplo, con su hermano que era catedrático y que estuvo estudiando el caso de su hermana, lógicamente fue capaz a, a tres habitaciones de distancia hacer que su hermano sintiera la electrocución, o sea, una especie de electroshock. Por desgracia como decía, la mayoría de casos de telequinesis acaban mal y en este caso la enfermedad acabó causando la muerte a la pobre chica, porque en muchos casos acaban su surgiendo problemas físicos que son eh, causa precisamente de ese poder, de esa telequinesis que provoca también efectos físicos en el cuerpo de la persona que lo sufre. Los casos que nos has comentado se parecen mucho a otro que también fue investigado científicamente que es espectacular el de Nina Kulagina. Es un caso creo que el más conocido, que es el más famoso, ¿no? Esta era integrante del Ejército Rojo y era capaz cuando era, era sometida a situaciones emocionales críticas de mover objetos eh, distantes sin ningún tipo evidentemente de contacto físico, ¿no? Eh, fue estudiada por muchos científicos y fue uno de aquellos casos valorados como irrefutable de telequinesis. Eh, ...pensemos que en el caso de, de esta chica... Eh, ...ella era soldado... Eh, ...imagínate pues lógicamente no era una persona... ...que, que se dedicara a la farándula ni nada por el estilo... ...y lo que ocurría con ella es que por ejemplo por cuando se enfadaba mucho... ...cuando tenía situaciones de tensión nerviosa e importantes... ...eso soltaba esa especie de poltergeist que la rodeaba... ...ella se dio cuenta... Eh, por ejemplo, de que de que, bueno, de que a veces era capaz de provocar sin casi quererlo cosas sobre otros eh, entes, a veces inanimados o a veces animados incluso lo curioso es que eh, por ejemplo en este caso ella aprendió a dominar la realidad y la sometía a su voluntad, incluso era capaz de ofrecerla a un estudio de forma además pautada y siguiendo un, un, un bueno realmente unas pautas matemáticas o científicas, cuanto menos cosa que no es siempre fácil, de que esta mujer por ejemplo era capaz de encender fósforos a distancia romper huevos sin tocarlos, hasta incluso separar la yema de la clara. Oye, no te creas que para la cocina está bien, no te ensucias las manos y, oye, vas partiendo huevos, por ejemplo, es un, es un gran avance. También, por ejemplo, eh, llegó a casos extremos como ser capaz... Eh, de, de hacer que el corazón de una rana se acelerara o disminuyera sus latidos sumergiendo la rana en un líquido, eh, cosa que ya es mm, quizás sorprendente, ¿no? porque no solamente actuar sobre algo inanimado, sino actuar sobre un ser vivo, lo cual también eh, tiene esa parte inquietante, si sin, sin más no. Y digo que también se especuló en este caso con la posibilidad de que en torno a ella como nosotros que has comentado anteriormente hubiera algo parecido a un campo electrostático eh, que puede ser el origen o que ella dominaba y que podía ser el origen de los fenómenos que producía y que eh, está notificado científicamente Bueno, en muchos de estos casos eh, acaban analizando, acaban pensando que quizás Eh, el problema o el problema o el don viene quizás por una alteración del campo magnético, que es una posibilidad que quizás esa persona a nivel, sobre todo su cerebral, hay algo que emite unas ondas que quizás no son las habituales y que provoca ese campo como eléctrico a su alrededor, ¿no? Pero fíjate que en el caso de esta mujer nuevamente, igual que en el último caso, los efectos de ejercer la telequinesis le pasaron una factura y una factura importante. Eh, empezó eh, a jugar en contra de su salud, empezó a tener muchos dolores en la ...dorsal, visión borrosa... ...incluso a final de 1970... ...sufrió un ataque cardíaco... ...que casi le cuesta la vida... ...luego eh, tuvieron síntomas de diabetes... ...el ritmo cardíaco irregular... ...problemas con el sistema endocrino... dolor en las extremidades... ...problemas motrices, mareos constantes... ...y todo debido a la telequinesis... ...ella murió en 1990... Eh, ...durante varios años... ...intentó no utilizar la telequinesis... ...precisamente por los efectos físicos... ...que le estaba provocando... Y, y como decíamos, vivió en 1990 antes de lo que debería haber muerto por lógica, precisamente por todos los achaques que tenía debido a ese don ¿no? o, a ese, o a ese karma, llamémoslo como que queramos. Eh, no sabemos si es un crimen, si es un castigo, si es una bendición, eh, pues seguramente quien lo diga y lo cerca o no que se esté de, de esta persona. Que por cierto, también tenemos un caso parecido a esto, es un caso español... Sí, una chica llamada Mónica Nieto que desde los cinco años era capaz de doblar cucharas tipo Uri Geller, a través de la mente. En mil novecientos trece, por ejemplo, tenemos otro caso que es una polaca que es Stanisław eh, Tomczyk que consiguió levantar las tijeras por el aire sin tocarla. Eh, intentaron ver que si era una trampa, pero tampoco consiguieron demostrar que lo fuera. Hay otro caso, por ejemplo, de un escocés a finales del siglo XIX, Daniel Douglas Holm, quien durante su estancia en Londres pudo ser incluso analizado por investigadores, y en este caso este hombre tenía la capacidad de levitar. O sea que también no está nada mal, ¿no? Desde luego claro sí. Además, y, eh, bueno. su, su caso, el de Douglas Holm, es eh, quizá un poco el paradigmático, el ejemplo que se utiliza para... Hablar de estos dotados porque eh, la personalidad y la fuerza que tenían estos individuos es muy importante. Eh, la fuerza interna, pero eh, tenían ese magnetismo personal y también eh, paranormal. Bueno, yo siempre digo que una persona que tiene un don así no puede ser normal en ningún sentido. O sea, eh, son personas que evidentemente eh, ya su propia trayectoria vital las lleva a ser excepcionales en muchos sentidos, tanto a nivel de personalidad, porque para conllevar una vida Con una, con, una, ...con una... ...no sé si llamarlo don o castigo... ...depende del momento, puede ser una cosa, puede ser otra... ...yo creo que tienes que tener también una personalidad muy fuerte... ...una personalidad y una, una autoconvicción... ...y una capacidad de superar situaciones complicadas por encima de lo normal, entonces es normal que esas personas también tengan una personalidad a veces arrolladora, como es lógico, ¿no? Pero bueno, hay muchos más casos, por ejemplo, en 1984 tenemos un asiático en este caso, se llamaba Zhang eh, Baoseng, este hombre se convirtió en, en miembro del equipo de investigación psíquica, este hombre tenía poderes eh, que según la CIA permitían transportar y mover objetos nuevamente sin utilizar la fuerza física, entre sus informes se encuentra por ejemplo la siguiente declaración, Es lo siguiente, se utilizó una especie de caja, un gabinete de madera de 120 por 180 y de 80 centímetros como recipiente sellado. En él se puso unos papeles y unas tablas marcadas que fueron colocados en su interior, en el estante superior, y se cerró ese gabinete, ¿vale? Sin dañar el armario, sin abrir la puerta, la persona consiguió retirar los objetos del recipiente y luego volverlos a colocar en su interior. Esto eh, realmente, pues eh, imagínate lo, lo, lo bueno que sería para un ladrón, ¿no? O sea, vamos, sería fantástico. ¿Tú vas a un banco directamente, no tienes que forzar la caja fuerte, sacas lo que hay dentro y no dejas ni huellas. Vamos, es, es maravilloso, ¿no? Pero pero bueno, no es una cosa ¿Y, y luego que te pregunté, ¿cómo ha hecho esto usted? ¿Ha sido el poder ¿Ah? de verdad? Entonces, bueno, pues eh, se libra seguro, ¿eh? No, claro, ¿no? Como lo demuestras? O sea, ¿cómo claro. puedes decir que ha sido esa persona la que ha atracado o la que ha robado el banco? Vamos. O sea, a mí me parece fantástico este caso realmente, me parece maravilloso. Desde luego que lo es. Eh. Por cierto, vamos a hacer una última llamada, último aviso. Última llamada, los pasajeros que deseen ir a Turquía porque casi casi no quedan entradas, ¿no? Bueno, eh, quedan exactamente cinco plazas, y cuando agotemos esas cinco plazas, pues se cierra el cupo. Así que si alguien eh, todavía eh, se ha quedado sin eh, hacer su reserva, yo os diría eh, que entréis en rutasmisterio.es y que nos acompañéis, a, eh, nos acompañéis a Turquía. Yo creo que es un lugar, además, mágico, un lugar para quien no ha estado, que vale muchísimo la pena. Acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de Giuseppe Guijarro, recorrerán eh, el Estambul más clásico, la Mezquita Azul, los bazares viajarán a la Capadocia, conocerán Esmirna, Éfeso, lugares que realmente, para quien no haya estado, son maravillosos. Son unos paisajes y unos enclaves únicos que si no, si no, no se ha estado, la verdad es que vale la pena estar. Se van a ir del día 14 al 22 de abril, para ser exactos, saliendo desde Madrid. Así que eh, quien quiera animarse ya lo sabe, rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es ahí está toda la información sobre este viaje a Turquía se puede ir a uno de los lugares más fascinantes del planeta pasado, presente y futuro se juntan en este país se juntan en Turquía y se puede conocer en menos de un mes. Laura Falcolara, nos hablamos la semana que viene en estos ecos del pasado que recordamos una vez más. Ecos del pasado es una serie en radio, pero también en Luciernaga tiene una visión en libro, el título Ecos del pasado para que todo el mundo que quiera conocer este tipo de casos y muchos otros, un libro fantástico interactivo, fiel a los tiempos modernos, a los tiempos tecnológicos, pero hablando de eso, de los ecos del pasado. Laura, muchas Gracias. Buenas noches a todos.